Muy buenas tardes profesores y profesoras, compañeros y compañeras. Cuidar el medio ambiente es un deber y una responsabilidad de todos los seres humanos para así valorar y respetar la vida de todos. Te no contaminen el medio ambiente porque nos contaminamos nosotros mismos. Hay que separar los residuos, por ejemplo el plástico, los vidrios, los papeles y la basura. No botes tu basura en cualquier lugar. Bota siempre en el basurero. Si serías tan amable de botar tu basura en el lugar. Entre todos podemos. Cuidemos el ambiente. Juntos podemos. Gracias.